Están pasando bien Estamos hablando de despidos y también de denuncias de haber cobrado mal el ATP, que es la ayuda que ha hecho el Gobierno Nacional a las empresas privadas para pagar la mitad del sueldo. Primeramente hay que informar que hoy muy temprano, cinco y media de la mañana, el gremio de fleteros hizo una manifestación pública frente al correo Ocasa, que ayer se conoció que echó a tres trabajadores, habíamos dado cuenta aquí en Radio Kermés, De la el despido de un trabajador, ahora despidieron a dos más y estos dos últimos son delegados gremiales, por eso es que el gremio de fleteros a través de su delegado gremial Hugo Díaz Loto está denunciando persecución gremial, ese tema vamos a estar por supuesto durante este rato hasta el mediodía, sobre todo para conocer un poco más de esta situación, y también lo otro que eh, es una preocupación tiene que ver con trabajadores y trabajadoras de hoteles de la ciudad de Santa Rosa que eh, eh, sorprendieron cuando ayer fueron a sus eh a sus eh, a sus eh, cuentas eh, bancarias y eh tenían la el depósito de la mitad del sueldo, o sea, la mitad del ATP, que es la ayuda a los trabajadores privados. ¿Qué dicen los dueños de los hoteles o por lo menos uno de ellos? Es que este acuerdo se había cerrado la última vez para que en el mes de abril se pague solamente la mitad de esa ayuda que da el Gobierno Nacional. Es por eso que también estamos convocando al gremio de los hoteleros y los gastronómicos para que eh, diga algo, sobre todo, alguna tranquilidad para un grupo de trabajadores que no la está pasando bien porque no están trabajando, pero en este caso se conoce que han cobrado solamente la mitad de esta ayuda que ha hecho el Gobierno Nacional. Perfecto, Mauro. Tenemos ese panorama entonces. Nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro montero nos traía estas dos novedades del ámbito sindical, en ambos casos en perjuicio de trabajadores y trabajadoras. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com La Corte Suprema determinó un caudal explícito para el ingreso del río Atuel a la provincia de La Pampa. 3.5. 3.2 metros cúbicos por segundo, pero es además una meta. No es que mañana, además es imposible, tenga que eh, tener ese caudal el río Atuel. Cuando se conoció el fallo pasado el mediodía, hubo celebraciones de todo tipo y factor. Por un lado el ministro de Ambiente de la Nación, pero también Mendoza se animó a celebrar el fallo porque la Corte, como suele ocurrir, también hace un equilibrio entre las posturas. La Pampa quería que ese caudal explícito fuera más grande, Mendoza apenas proponía un poquito más de un metro cúbico. La determinación es claramente favorable a la postura que la Pampa sostuvo todo el tiempo porque además determina que el agua no es un elemento para la utilización económica sino antes que eso un derecho humano, un recurso ambiental. En conferencia de prensa el gobierno pampeano con organizaciones públicas que han hecho de la lucha por el atuel y por los recursos hídricos su historia y también con la presencia del único dirigente opositor que hasta el momento en La Pampa se puso en la misma vereda que el gobierno provincial. El diputado nacional Martín Berón participó de esa conferencia de prensa que resumimos en estos minutitos acá en Radio Cermés. Mira como estamos viendo en las reacciones en la provincia de Mendoza, creo que Mendoza está tan contento como nosotros porque dice que la corte le dio la razón. Bueno, esperemos que lo antes posible cumplan con el fallo y tengamos agua lo antes posible. No tengamos que tranqui estos 90 días. Hablando de acciones, sueltan agua, en poco tiempo podemos tener más del metro coma 5 que está ingresando hoy en la provincia de La Pampa. El tema económico, por supuesto, las obras llevan una inversión importante y una de las cosas que toma la, la, la Corte para le introduce dentro del fallo es el plan de obras que propone el gobierno nacional pero también ofrece una fuente de financiamiento, que en fondo fiduciario de infraestructura hídrica, y en su momento el Gobierno Nacional propone aportar 700 millones de pesos, hoy una suma totalmente exigua, pero fija que está dispuesto a nación eh, hacerse cargo del 70% de lo que es la inversión para llegar a cumplir con esta meta que hoy fija eh, la Corte Suprema. Así que y después... El mismo fallo establece que las jurisdicciones tienen que ponerse de acuerdo cómo van a soportar la carga de esa inversión en porcentajes. Ya Nación garantiza que pone el 70%. En las negociaciones veremos de qué manera llegamos a ese acuerdo. Creo que la, la Corte ha determinado este cuál es el caudal. Primera derrota de Mendoza. Siempre se opusieron a que se fijara un caudal. ¿Eh? Así que en ese sentido, primero tenemos que celebrar que la Corte fijó un caudal un caudal muy cercano al que nosotros planteamos como este transitoriamente como meta interina, meta inicial, que era de 3,4 que planteó la provincia de la Pampa. Eh, seguramente este no es fácil digerir una nueva derrota. Pero bueno, vayamos por el lado del optimismo de la de Beneplácito de Mendoza esperando que lo antes posible corra efectivamente la toel. La palabra del gobernador Sergio Siliotto en la conferencia de prensa que ayer brindó para festejar, porque ese fue el tono que se utilizó, la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Además de Siliotto hubo otras representaciones, decíamos. Estuvo la Fundación Chedilewú, estuvo el diputado nacional Martín Berongaray del radicalismo, estuvo el diputado del Frente de Todos eh, Hernán Pérez Araujo, estuvo el secretario de Recursos Hídricos Néstor Pedro Chamaco Hernández, las TIRI, eh, analizando esta situación y donde se recordó además especialmente la figura del ex gobernador Carlos Berna, hubo loas a Berna. Esta decisión del gobierno provincial tiene toda una historia que fue un poco eh, tapada, uno no sabe si int intencionalmente o no, pero la historia de la lucha judicial de Latuel comenzó allá por 2011. Hay un mojón clarito ahí cuando, como ciudadano pampeano, Miguel Palazani decidió ir a la Corte Suprema de Justicia a pedir que ese río circulara como debe circular, con el eh, apoderamiento legal de Andrés Gil Domínguez que hizo de abogado en esa causa. Ahí arrancó la historia judicial del Latuel. Hasta ese momento la provincia, los funcionarios provinciales, jugaban a la política, convencidos de que podían por esa vía llegar a un arreglo con Mendoza. Se venía de aquel acuerdo del año 2008 y por eso mismo el gobierno provincial de entonces, a cargo en ese momento del gobernador Oscar Mario Jorge, hacía un poco de oídos sordos a los planteos de Palazán y Gil Domínguez y de las organizaciones en general. Después, por fruto de las circunstancias y obligados por lo que estaba ocurriendo, el Estado provincial sí tuvo que que acudir a la Corte Suprema, que ya tenía ese primer mojón. Ayer, en conferencia de prensa, estas personalidades que acabamos de mencionar, Cacho Gómez, Pérez Araujo, Martín Berón Garay, Chamaco Lastiri, también dijeron lo suyo. Este paso tan trascendental quedamos a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, creo que es algo que tiene que enorgullecernos absolutamente a todos, y por igual. Esto es producto de la lucha de hace muchos años, más de 70 años pasaron desde que Mendoza nos robó un río. Y esa lucha es la que hoy tiene que estar identificada con muchos dirigentes que trabajaron muchísimo, que perseveraron durante mucho tiempo a pesar de los trabos amargos tengo muy en claro que hay muchísimos pampeanos que tienen mayor cuota parte de la que tengo yo circunstancialmente ocupo el cargo de gobernador de la provincia de la Pampa pero eso no me da ningún derecho a hacerme dueño de este triunfo como ustedes saben la Corte Suprema de Justicia un fallo histórico Fijó un caudal mínimo, permanente, para que escurra el río Atuel en la provincia de La Pampa. Mucho se va a hablar de si es poco o si es mucho. Es una meta interina, lo dice el fallo de la Corte, es para empezar. Por eso cuando hablamos de dónde tomó la decisión la Corte Suprema de Justicia, No debemos olvidar que, como punto inicial, Mendoza propuso 1,3 metros cúbicos por segundo y La Pampa 3,4. El mismo fallo de la Corte nos fija 90 días para que, entre las dos jurisdicciones, la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, junto con el Gobierno Nacional, nos pongamos de acuerdo para llegar a esa meta por eso seguramente hay obras que ya ha propuesto mendoza en este fallo de la corte pero también hay acciones y la primera acción que nosotros vamos a demandar como lo dimos demandando hace mucho tiempo es que mendoza suelte el agua porque una de las cosas que fijó nuevamente la corte ratificó es que el río no es de mendoza solo es de Mendoza y de la Pampa. Acá lo que se impuso fue en realidad la realidad, los hechos reales. ¿Eh? Es un río interprovincial, un río se define no solamente por un cauce, sino cuando tiene agua. Justamente lo que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en esta resolución es poner un punto de racionalidad a algo muy irracional que es la posición de Mendoza, de que El río está, pero no está el agua. O sea, está el cauce, pero no está el agua. Yo cuando hablo de estos temas, tengo tendencia a emocionarme porque pienso en el sufrimiento de la gente del oeste, que hace más de 70 años está ansiando, la mayor parte de ellos, que volver al río. La malaria, las cosas terribles que han tenido que sufrir por la ausencia de agua el éxodo de los habitantes del oeste muchos a Mendoza, otros a distintas localidades de La Pampa el sufrimiento humano eso por más que vuelva el agua, por más que vuelva el río ya es una historia del pasado en ese sentido yo quiero decirles que la reafirmación creo que de, no solamente de la fundación sino de todos los que estamos luchando por el tema de, de que nos devuelvan lo que era nuestro, lo que nos pertenece pasa justamente por reivindicar el ambiente, por supuesto, pero también la vida de todos esos pampeanos que tuvieron que sufrir mucho y que aún siguen sufriendo. de eh, Esto es un nuevo paso para que se recupere el río que alguna vez nos fue robado, el río Atuel, y queda muchísimo trabajo por delante. Ese es el desafío del señor gobernador, cuente con nosotros, con todos los miembros de la CIAI, ...que vamos a seguir acompañándolo en esta pelea que se viene. Entiendo que este fallo es para festejarlo, es para festejarlo hoy. Mañana hay que ponerse a laburar y a seguir trabajando... ...para que este fallo se haga efectivo y que el río Atuel... ...corra por el territorio pampeano. Una vez más, la Corte le da la razón a la provincia de La Pampa... ...complementando con lo de hoy aquel fallo muy importante de fines del año 2019 2017, la Corte fija el caudal mínimo que le corresponde a la provincia de La Pampa en 3,2 metros cúbicos por segundo, la Corte habla de la unidad de cuenca, del principio de unidad de cuenca que ha sido una de las banderas históricas que ha sostenido la provincia de La Pampa en sus luchas hídricas, la Corte habla de la necesidad de conformar un comité de Cuenca y la Corte establece un plazo de 90 días para que las partes, para que La Pampa y Mendoza se pongan de acuerdo en las obras y en las acciones que son necesarias para garantizar ese escurrimiento mínimo. Pues bien, esperamos que si transcurrido ese tiempo no se alcanza un acuerdo, la Corte sí, en esa oportunidad, avance con toda la firmeza del caso y garantice lo necesario para cortar con este sufrimiento de más de 70 años de tantas y tantas familias de, de nuestro este bueno Es una gran satisfacción y una gran emoción estar hoy Este, pudiendo anunciar a todo el pueblo de la Pampa esta trascendente medida con todas este las implicancias que eso tiene para para nosotros los pampeanos que tanto tiempo muy bien, asesor, gracias. Este por, por que tanto tiempo se ha luchado, todos sabemos que esta es una causa como como dijeron morisoli y Raúl Datri, esta es una causa en la que no hay ateos y que en la cual nosotros tenemos que hoy poder eh, decir que se han concretado una primera etapa en la larga lucha que tenemos por recuperar el río Atuelo. En ese sentido la Corte ha tomado casi todos los elementos que la pampa ha propuesto dentro de la de la de la demanda y no solo eso sino que esto refuerza el gran trabajo que ha hecho la provincia de la pampa no solo con la lucha sino con el permanente eh, cumplimiento y a, adaptación de las normas que eh, hídricas, ambientales, jurídicas, institucionales, para recuperar su, su recurso tan fundamental como es el agua, eh, que ha asumido a La Pampa en una desertización muy importante. Entonces, creo que La Pampa ha pasado de un fallo, de un juicio en el año 79, que se eh, concretó o se falló en el año 1987, donde lo primero que se hizo fue este reconocer la corte de la interprovincialidad del río. Pero nunca de, a partir de ese momento tuvimos agua. En aquel momento todos los asesores de La Pampa eran asesores externos. Hoy La Pampa ha logrado todos los estudios y toda la propuesta de caudales ambientales revirtiendo todo un uso del agua eh, a través de su universidad, Y de todos los actores locales que le han dado un sentido de pertenencia y un sentido de panpeanidad eh, profundo y que le ha dado este logro a los pampeanos vuelvo a recordar recuerdo a los a los secretarios de recursos hídricos que me precedieron por eso yo también soy este eh, esporádico acá y, y si sí, este esto que nos hemos apegado siempre a Respetar las normas que muchas veces parecía que éramos blando que éramos este tenues en nuestros reclamos y sin embargo hoy este tienen una fuerza inusitada, respaldada por la lucha de todo el pueblo pampeano. Así redondeó el secretario de Recursos Hídricos, Chamaco Lastiri, esta conferencia en donde escuchamos. Pasaron las voces del gobernador Sirioto de Cacho Gómez, que es el presidente de la Fundación Chedilevú, de Pérez Araujo como diputado nacional oficialista, Martín Berongaray, diputado nacional opositor, y la refrescada que le dieron a la historia, un poco incompleta, siempre, siempre pasa así, y con la mirada, por supuesto, del diario del lunes. Ahora que está este fallo de la corte, Hay que hacer realidad esa situación. El fallo establece números no solo del caudal, sino de el calendario. Da 90 días para que las provincias se pongan de acuerdo en cuáles son las obras que podrían llegar a hacerse para que se garantice esta situación. Por ahora es un fallo judicial, del dicho al hecho todavía queda un trecho. Radio Kermés 106.1 Espacio Publicitario La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal. Evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario. Abrir espacios para la contención de pacientes leves. Construir 12 hospitales modulares nuevos. Y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país... Es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Una universidad con más de 40 carreras de calidad. Con más servicios para estudiantes. Una universidad pública y gratuita. Para La Pampa y una amplia región del centro del país Universidad Nacional de La Pampa Estamos cerca El uso del cubreboca nasal es obligatorio en toda la provincia como medida complementaria Tenés que seguir respetando el distanciamiento físico la desinfección frecuente de los espacios y es necesario lavarse las manos con mucha, mucha frecuencia y de manera efectiva cuidémonos entre todos la responsabilidad social es clave gobierno de la pampa nova pizza bueno es lo que se comparte estamos en irigoyen y 25 de mayo en el centro de santa rosa pedidos al 41 85 85 bueno es lo que se comparte nova pizza ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus y cuándo estar alertas? Los síntomas más comunes son fiebre, tos, dolor de garganta y cansancio. Algunos casos pueden presentar complicaciones y requerir hospitalización. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar telefónicamente al 0800-333-1135, al 02954-6191-30. O 604986. O al 02302-53304. No es por vos, es por todos. Utelpa, siempre junto a las y los trabajadores de la educación. Fin del espacio publicitario. Radio Carmes 106.1 Radio Carmes está en todas partes, todas partes, todas partes. Transmitimos por nuestro canal de YouTube Radio Carmes. 6 de la mañana, oficialmente se produjo un sismo en la zona de quemú, quemú según la información eh, del Instituto de Prevención Sísmica. Un temblor de 4.1 de magnitud, de acuerdo a lo que trascendió en estas horas. Vamos a hablar con alguien que estuvo y sintió. Javier Otto, eh, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Pablo? Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias. Eh, vos estás en Kemukemuk en este momento, contanos qué. Estoy en estoy en Kemukemuk, sí. Eh, bueno, nada, esta mañana eh, como todos los días durmiendo en familia en casa, no somos de madrugar, pero bueno, hoy no medio que nos tocó obligado. Eh, se sintió no sé cómo cómo explicarlo, pero la sensación que tuvimos fue la onda expansiva de algo Eh, no sé si a alguien le tocó en algún momento estar cerca de una explosión, o no muy cerca, pero esa sensación que no sé si es temblor, es eh, empujón, bueno, eso fue lo que sentimos. Eh, quizás porque no estamos acostumbrados a que tiemble, eh, te digo que mucha gente está pensando de que fue eh, algo que cayó, no algo, viste o sea, están mencionando meteorito acá, pero bueno, no sé. Eh, eh, ¿También están diciendo eso? Sí, no, sí, pues, sí no, es lo pues. que mencionas. O sea, a ver, mirá, yo te digo, nosotros esta mañana cuando sentimos la explosión... Eh, o Porque vos hablas hablas claramente como que fue hubo un ruido. Para mí hubo una explosión. A uh -huh. ver, justo que, que pasa esto, por casa estaba pasando, o en la esquina venía pasando el camión que barre la calle, la, lo, el cordón de la vereda, bueno, hace mucho ruido venía a una cuadra, pero, ¿me entendés?, fue algo que te agarra dormido, como que no, no te deja claro la, la sensación. Eh, yo tardé menos de tres minutos en salir a la vereda porque estamos a 100, 150 metros de dos fábricas y, bueno, nada, uno piensa mmm, siempre lo peor. Entonces, eh, me quedó esa sensación de que fue una explosión, me levanté asustado, eh, ya cuando yo salí había un vecino enfrente en la vereda, me pregunta qué pasó y... Había humo me entendés eh, a veces eh, por una cuestión climática prenden las las, las chimeneas eh, como es eh, las estufas entonces hay humo en el ambiente uh -huh. pero bueno es había como un olor raro a plástico a no sé vi por ahí es que se juntan varias cosas y a uno le queda su sensación y hubo entiendo eh, objeto, ob objetos caídos sí? así de, también mira en casa se cayó en, el, en la pieza de los nenes hubo un placar esos eh, antiguos Eh, arriba tenemos un par de juguetes y se cayeron un par de juguetes sí eh, incluso a mí lo que más me llama la atención es que se despierta mi mujer y se despiertan los nenes Eh, que por lo geal por algo más leve no pasa eso y sobre todo cuando salgo afuera y me encuentro vecinos de una cuadra todos en la calle vistos como diciendo che hey No ¿qué claro pasó? todos mirábamos hacia hacia la zona de la fábrica evidentemente ahora. algo extraordinario pasó eh, se sí. determinará en las próximas horas oficialmente sí. decía está medido como eh, mira sí. el Instituto de Prevención Sísmica sí lo estuve viendo sí. reportó un sismo a las 6 y 6 de la mañana sí, de 28 justo, metros de profundidad 4.1 de magnitud y... Y hay otros datos. Este 4.1 de magnitud está medido como un eh, un sismo de ligera magnitud, por supuesto, comparado con los terremotos bueno, que... más grandes, ¿no? Exacto. Sí, por ahí es lo que también mencionaba hoy a la mañana con un con un conocido eh, que vive en San Juan precisamente, y dice la falta de costumbre de los sismos a veces eh, exagera un poco. Eh, pero bueno, qué sé yo. <ríe> está bien. Eh, la verdad que la primera vez que lo vivo, que lo vivimos y bueno, acá hubo un revuelo increíble, la gente, no sé, seis y media de la mañana, ya había eh, Facebook explotaba viste, todo el mundo preguntando qué pasó. Eh, déjame recalcar que a los cinco minutos de pasar esto, seis y diez, eh, la sirena a los bomberos y el cuartel estaba lleno de bomberos, Eh, la verdad que fue increíble, tengo muchos eh, conocidos que son bomberos voluntarios y la reacción de ellos, la verdad que profesionalismo al 100%, así que déjame recalcarlo porque está bueno. Bien, eh, eh, no tuvieron por suerte que tener ninguna intervención, ¿verdad? No, decir, no, no, no, que yo sepa nada, no. Se juntaron preventivamente sí, bien temprano. Sí, creo pero... que hubo algún llamado anónimo, pero no no no fue nada, nada o sea, Más, más por preguntar quizás, así que no, no, registrado oficialmente no hay ninguna intervención. Bueno Javier, agradecemos el, el relato, el testimonio, si querés contar algo más, te escuchamos también. No, no, no, nada, nada más, ya con eso creo que, que completamos el, el, el, como es la intervención. Muy bien Javier, muchas gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Javier Otto, que eh, vive en Quemú y se despertó esta mañana a 6 de la mañana con este temblor eh, que cuya causa eh, se está determinando. Puede ser un movimiento de la placa tectónica, como es habitual en los terremotos que conocemos más cerca de los Andes, o la caída de un meteorito es lo que se evaluó en algún momento. En la broma cotidiana más vale que está esta decisión de que lo mandaron de Mendoza, al terremoto que es una provincia que suele tener y que se preguntará a esta altura si los ríos son interprovinciales, ¿por qué los sismos no?